para que puedas visualizar las fotos de los grupos que pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus discos. Así que ya lo sabes, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Cerramos el mes de diciembre, 27 de diciembre en Riguroso Directo, sábado 29, domingo 30 de diciembre en Redifusión, Con un programa especial, un programa dedicado a la formación Vendetta, ya que mañana, viernes 28 de diciembre, en Atarrabia, en Entre Cementerios, darán el último concierto. agur Vendetta, 10 años en el escenario, 5 discos para la historia y un montón de recuerdos que quedarán grabados para siempre en la memoria. Eso es, solamente parte del balance que puede hacer Vendetta de una prolífica carrera que toca su fin mañana 28 de diciembre en Atarrabia. Ni un buen final Esto no es una rendición Tampoco una victoria Ni esperanzas Ni fracasos Tan solo mi corazón La atiendo Muy fuerte Buonasera Buonasera Empezamos este programa especial dedicado a la formación de Iruña, la formación de Nafarroa vendeta ya que lo dicho, mañana viernes 28 de diciembre nos dirán adiós con su último concierto en Atarrabia. Vendetta nace en 2009 de la mano de Javier Echeverría y Luisillo Calandraca, músicos con larga trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A este nuevo proyecto se suman Enrique Urubiños, Rubén Antón, músicos, con los que compartieron escenario en Escalariac y pello reparas quedando así formada la banda en 2009 llegaría su primer trabajo, Vendetta. Dos canciones grabadas de forma casera fueron publicadas como pequeño anticipo de lo que venía. Más tarde firman con el sello GOR que incluye el tema Crédito Hipotecario en el Recopilatorio. Ahor tengo GOR cada 10. Casi un año de preparativos y ensayos dieron su fruto en un disco que precedió una vertiginosa gira de carácter profesional. El disco fue titulado como nombre del grupo Vendetta y contiene 11 canciones inéditas y dos versiones, Everyday de The Select, que en su día versionó Erzainak, y título Egunero, y The Master de jack Marshall. A estos temas se suman Loco, Comando Che Guevara, Son Libre, Como Sube, Soy de Barrio, Ciudad de Esolación, Colores Bustí, Es Mentira, Miedo y Vendetta. Es la esencia de un proyecto con canciones basadas en el ska, un estilo al que han sido fieles durante una trayectoria musical de más de 10 años, pasadas por por el tamiz del rock, además de otros estilos como el Skinhead Reggae y el Latin Hardcore. Primer trabajo discográfico 2009, editado bajo el sello Gore, Vendetta, de extraemos los temas, Egunero y Colores Busti. Música Time! Boru That's años más tarde, el 1 de marzo del 2011, sale a la venta su segundo álbum, Puro Infierno. Manteniendo la escena ska del primero, incluye nuevos ritmos que afianzan más la exclusividad del proyecto Vendetta frente a otros grupos. En este nuevo disco no se incluyen versiones, la música se vuelve más calmada y la lírica da un giro de 180 grados. Se aprecian en este álbum ciertas influencias de grupos como Manu Chao, de Police o The Clash. Para este álbum, Peyo Reparaz y Javier Echeverría son los que han escrito las letras de los temas y los que junto a Lusillo Calandraca se encargan de ponerles voz. Su segundo trabajo de estudio desencadena dos giras internacionales llamadas Puro Infierno Tour 2011 y A Muerte Tour 2012, giras que les llevan a tocar en diferentes países como Alemania, Suiza, campamentos de refugiados saharauis para finalizar en una abarrotada sala de jam en Londres. Puro Infierno 2011, del textraemos los temas Alerta y Beguitara Beguita Desorden y pasando a la acción Alerta Ahora la noche es nuestra Peligro de canciones empapadas Alerta, alerta, que comience el show Ahí fuera en la calle se respira la tensión Extraños en la hoguera, reventa y botellón Se cruzan las miradas, pasemos a la acción Alerta, alerta, la vendetta llegó El estómago vacío en un por corazón El viaje ha sido largo, Las pero terminó Necesito un trago, pasemos a la acción Alerta, estalla la revuelta Llamando al desorden y pasando a la acción Alerta, ahora la noche es nuestra Peligro de canciones empapadas en alcohol alcù ti gmono men tu battes tarcole cuanela cunna te an bigi gut tu guitarra a tal penuga di tor di skigut Esa tan esai gut tu isconta e della la mai Artte com vesar cadat tan mal coac Ne pot campoo sentitten dir que ho no t'n horre Peguitargira Peguitargira Negut campoo la esaigua Cap can tú nesta taten. Por tu eta saida tu bella vita. tal du tunicusta. Neurea tan neula cunna naria. Tori charrez banda kit calder Un do en Samestucodut caler antopatu Don't know how you got to call the flu dalla Sentar la verità Sentar la verità Nel campo gaudela e sai gutto Sentar la verità Sentar gaudela e sai de la guitar guitar le buscangado de la esaigozo guitar el 14 de noviembre del 2012 se edita su tercer trabajo de estudio fuimos somos y seremos siguiendo el camino de sus dos discos procedentes el nuevo disco vuela hacia nuevos horizontes teniendo siempre como objetivo intentar no arruinar al oyente y que cada canción dibuje un paisaje diferente canciones como Udara Kogaul Seac, La Parranda, Time for Freedom y Botella de Rom no tardan en hacerse un hueco en el corazón de sus seguidores en el año 2013 en el se embarca en el Fuimos, Somos y Seremos Tour la que es su gira más ambiciosa hasta el día de hoy realizando una gira de salas por todo el estado que comienza en Barcelona y termina en Irún Para seguidamente participar hacia tierras suizas Tercer trabajo de estudio, 2012, del él te los temas Ustedes, Gauluse, y Eka Iñak, ogeita lau Tazur eskutik kilómetroak egin Herriaren begietan, os batzerik ikusi Gose didenen izenean, Vaticano erortzen ikusi esescutic teden caturi i querin Ti cadàbil s'n aurrar ho l las se tenen izenean Arresixoutan i cossi' tan Da vat munduan gin jaurretik ikusi erritzapandu ani sene an urua kerortzen ikusi satura eskubit pide an aurrera gin negarres bistiradan irifarre aitusi zeru kodegrishan arte an I rioni la uscendo i sauridi sta avanzan da सुरेश codic udare coga un sera udare coga un sera U de la Tu minyau Miyol empatèric Relenttar m'n veztalar'man A ce qu que m'han ditu Milla que a dir A ce què m'han ditu N moque ni jaquin ti això és és tot Iñolan patzerik, Corbel cara bezala, Ezeak naraman nik. Uh, uh, uh, uh, San Juan suak senti nairik, Deroaren faltatut nik. Uh, uh, uh, uh, San Juan suak senti nairik, Burun zaiti uzte ganetik. Eskutitze tan O oh, gaino, Verdim sentitzea odanki tu amore esta la mia reza me chacchi rivorro vatten ida per a perda che no carpira passateco sti che vadata oi uh, hai uh, uh, uh. se a keman di tu ja que a vestir Hai ce que m'han nu que ni jaquin Ne met tirri baten i date a ferda Er garpira passat co Es diri que et batt uh, uh, uh, Sant Juan sha sentiariic Però ara em falta Su accentina edic, buruntay ku pelaniti. Degarrar en el garres, es tu. Mosuernatari, tu genolas, o tain. I was some bad, i think. I de luzer du gunaren. O tan baitaude. Apencenso indadi castan di aitaren ai dar no go eta memoria gaste garai eta la gundiña bezar ga detan cuda como el lucetan no sentitzen dura nerriko caleta san juan argentina Vamos hasta el 2014 ya que enrolados en el tour no descansan ni un momento y en noviembre del mismo año lanzan el single videoclip titulado Leña al Fuego, anticipo de lo que será su cuarto trabajo de estudio. Vuelven a jugar con estilos musicales, esta vez acercándose al country. O al punk rock celta, sin dejar nunca la esencia del baile y el ska. El 5 de diciembre del 2014, sala la luz 13 balas, cuarto trabajo de la banda. Un punto de inflexión en la trayectoria de, de, de Vendetta. En busca de nuevos sonidos, graban con Pascal Echepare, técnico de directo de la banda, consiguiendo una nueva soronidad. A esto se le suma la... Compuesta clara por la difusión de su música ofreciéndola en descarga gratuita a todo el mundo. Cuarto trabajo de estudio, 2014 13 balas, de él te leña al fuego y Welcome to War. Abriendo camino a cualquier parte, siempre que sea adelante, en busca del fuego que pueda. A B B B B Nos pues quedamos ya con el último trabajo de estudio, Brother del 2016, después de dos años girando en 2015 13 Balas Tour y en 2016 Kamikaze Tour, la banda vuelve a los estudios de grabación de Pascal chepare para registrar su quinto trabajo de estudio, titulado Brother, este disco engloba 10 temas. Como novedad, la producción corre a cargo de Pello Reparaz. Sin dejar las raíces del ska, el rigi, en este disco los sonidos electrónicos añaden otro color a las composiciones. Una vuelta de tuerca al sonido de Vendetta. Disco del 2016, último trabajo de estudio. Voter del Textremos, no volveré y aún quedan ganas. Pues este es el repaso que hemos dado a esta formación A Vendetta, formación de Iruña, formación de Nazarroa, que mañana viernes 28 de diciembre darán en Atarrabia, en Entrecenterios su último concierto, concierto despedida Agur Vendetta. Trayectoria musical que comenzó en 2009 con su primer trabajo discográfico Vendetta, en 2011 llegaría Puro Infierno, en 2012 Fuimos, somos y seremos, Acho Gauretaviar, en 2014 13 balas. Y en 2016, voter Banda compuesta por Javier Echeverría, Luisillo Calandraca, Enrico Rubeños, Rubén Antón y Peyo Reparaz. Estuvo, estuvo lo charique, la <música> darra quembo. I do ¿Qué importa si se hizo de día? ¿Qué importa si en las venas aún nos queda rock and roll? ¿Qué importa si se nos critica? ¿Qué importa si fracaso un día? ¿Qué importa si no Hasta aquí el último programa del año 2018 de Úscal Música. Hasta aquí este programa especial dedicado a Vendetta. Agur Vendetta, último concierto mañana viernes 28 de diciembre en Atarrabia, entre cementerios. Nosotros que no somos, gracias Esquerri Casco por estar ahí. Esquerri Casco, gracias por haber disfrutado de este programa especial. Especial dedicado a Vendetta y por supuesto también dar las gracias Esquerri Casco a esta formación que comenzó Sonda Duda en 2009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 Tu gabe, hocho and I'm gabe. Tal carre quine guinda cobida i luce ac marca tu si tu en astarna. E ta lura tal lura, mil deghi artan pausatu de narrano. E ganasterado a, tan niti go nai nu kemacaleo. E tan niti go gaberañen antzera Aamore man gabe Tal carereki negin da koarre tal gark ematen oraindik inarra Seru xasoan berriz samildegi hartan pauatu dena rano Er naster doa San ni go nau quema